Escucha, será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? しかし Y は o r favor Escucha 何であんなに変わったの De Su madre, a mí s i me aceptan.、No、es que ella entiende lo que es su hija. Ahora está pasando porque llena de n e r v i o s Está, Ya no puede pensarla. Falta su propia vida. Ella se quiso gritar. Tanto que ama a su padre, malditos se los han creado. Un desastre. Tanto que ama a su padre, malditos se los han creado. ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Sucedió que cuando adolescente él no se enamoró. Hoy día de su hija me quiere separar. No entiende que mi amor es tan puro y real. ¡Escucha!